Y en este momento tenemos en línea telefónica a Cristian Henkel, que es eh, secretario de organizaciones de AGDUBA, que es uno de los gremios que estuvo marchando ayer, de una de las universidades eh, más masivas, más importantes del país, eh, donde confluyeron eh, muchísimos docentes y estudiantes. Y, y antes también de, de conocer un poco también lo que fue la propuesta salarial que hizo hoy el gobierno, por ahí dialogar con Cristian sobre lo que fue la marcha de ayer y sus impresiones. ¿Qué tal Cristian? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Muchas gracias, Cristian. Empezábamos preguntándote la, la situación de, de la, de la marcha, marcha ayer. sí exactamente. Eh, Bueno, la marcha ayer fue un impacto para propios y extraños. Eh, llegaron los medios a decir que había entre 40 y 50 mil personas, en lo que fue quizás la movilización más importante desde la vuelta a la democracia de docentes universitarios. Eh, casi que uno se tiene que remontar al intento de eh, López Murphy de recortar o de ponerles un ingreso a las universidades eh, para ver la cantidad de gente que se movilizó ayer, uh -huh. que tenía la particularidad de las enormes columnas de docentes que se movilizaron. Porque las últimas grandes movilizaciones siempre tenían una impronta fuertemente estudiantil, claro. pero acá fueron cientos y miles de docentes que marcharon organizados con sus sindicatos, con sus gremios, con delegaciones de todo el país. Uh -huh lo cual muestra dos cosas. La primera es la bronca que hay entre los docentes ante las sucesivas ofertas del gobierno que casi podían tomarse como una provocación, el 15% para todo el año, el 20% para todo el año, es decir, propuestas eh, miserables. Y por otro lado, evidentemente también se visualiza una bronca generalizada, eh, porque la marcha de ayer tuvo un fuerte contenido popular y de adhesión, familias, de, de gente que se movilizó apoyando a la lucha docente, eh, que expresa la, la bronca que hay ante una cantidad de ajustes y de tarifazos que venimos soportando eh, el conjunto del pueblo trabajador. Así es, eh, Cristian, eh, después de esta masiva marcha o producto tal vez digo... De, de lo que fue no solamente la marcha Sino una semana completa de paro Total en todas las universidades O en gran parte de las universidades nacionales De la Argentina Esta mañana hubo una oferta Salarial por parte del gobierno nacional Me parece importante remarcar un poco de, de qué se trata y, y cuáles son, en principio, las primeras impresiones, más allá de que tendrá que haber asamblea por lugares de trabajo en cada una de las universidades para, para definir eh, en relación a, a la misma. Pero digo, ¿cuál ha sido esta propuesta y, y un poco las primeras impresiones? Bueno, evidentemente el gobierno sintió el golpe. Eh, claramente hoy hay una propuesta que, como bien señalás, va a tener que ser discutida por el conjunto de la docencia. Tengamos presente que las seis reuniones paritarias anteriores, las ofertas fueron rechazadas en el momento, eh, uh -huh. y entendemos que esta es una, es una oferta que van a tener que discutir el conjunto de las asambleas, de las asociaciones de base, porque es una propuesta que está duplicando los primeros ofrecimientos. Se está hablando de una primera cuota de un 18% y una segunda cuota, que sería, antes de cerrar el año, de un 15% más, ...con unas escalas salariales que se modificarían en determinados ítems eh, que, que tiene la docencia universitaria... ...de un 2% para todas las categorías, y hay un dato muy importante que para los trabajadores agrupados en la Conado Histórica... Eh, ...no es un dato menor, que es el tema de que la próxima paritaria no sería a junio, sino que sería terminaría en febrero. Por uh -huh. lo tanto sería una paritaria corta de nueve meses... Claro. pero al mismo tiempo nos permitiría volver a discutir nuestro salario todos los años, a principio de año, junto con el resto de los niveles educativos. Claro. Eh, la propuesta todavía no está a la altura de lo que pedimos, pero claramente es una propuesta que hemos logrado arrancar con, esta gran, eh, con este gran proceso de lucha y va a ser una propuesta que vamos a tener que discutir entre uh -huh. todos, eh, bueno, la, la viabilidad. Uh -huh. Cristian para, para cerrar y en forma sintética nos gustaría preguntarte, mucho se ha hablado sobre la crisis presupuestaria de las universidades y la UBA ha sido una de las que ha estado por ahí en el foco o en el centro de, de, de, de los comentarios, digo, incluso con una nueva partida para la UBA eh, eh, presupuestaria extraordinaria eh, que sucedió, digo, o se anunció hace un par de días no más, eh, ¿cómo es la situación de la UBA y cómo repercuten estas partidas? La situación de la uva es eh, de crisis total, eh, y cuando decimos de crisis total no exageramos un milímetro. Nosotros hay facultades como la Facultad de Medicina que no tienen gas hace una década, para que ustedes tengan idea, ahí se desarrollan investigaciones. ¿No tienen conexión de gas natural o, o qué? No tiene conexión de gas natural, no hay gas en la Facultad. Eh, digamos, se trabaja con garrafas en algunos laboratorios, uh -huh. eh, para que vean la dimensión de lo que estamos planteando. Al mismo tiempo, el presupuesto de la UBA contempla el financiamiento de hospitales, como el de clínica, el ROFO, que están en una situación de colapso total. Esta semana se ha montado una pantomima, una, eh, una, una gran estafa, que es que el ministro y los rectores han salido a proclamar que iban a dar una partida presupuestaria extraordinaria de 500 millones para el funcionamiento de las universidades. Uh -huh. Hay que denunciar dos cosas. Primero, que esos 500 millones representan el 1% del presupuesto educativo nacional. Con uh -huh. lo cual están, parece una cifra muy grande, pero en realidad es el 1% del funcionamiento. Uh -huh. Y en segunda instancia, que esos fondos ya estaban aprobados y solamente se están liquidando partidas que estaban siendo retenidas. Uh -huh. Con lo cual la situación no se ha modificado en lo más mínimo. La uh -huh. única modificación real que permite esta plata es para Estamos las universidades nacionales y la UBA, quizás por su dimensión, tiene agravados eh, el conjunto de los problemas que genera este presupuesto. Claro. Bueno, Cristian, la verdad que. Muchas gracias por el, por el pantallazo que nos da, Digo, seguramente vamos a estar en, en comunicación telefónica eh, pronto, vamos a tener que resolver muchas situaciones los docentes en asamblea en estos días, así que seguramente el plan de lucha no está terminando con, con esta oferta, en el sentido de que todavía hay eh, varias cuestiones más allá de lo salarial que, que discutir en, en, en cada uno de los sindicatos, en cada una de las universidades. Te agradecemos la, la comunicación telefónica y estamos en contacto. No, gracias a ustedes por la preocupación y hay que decir una cosa que es muy importante. Eh, más allá de lo salarial, la CONAO histórica ha participado en los planes de lucha de los trabajadores de todo el país y por lo tanto la lucha para nosotros no termina. Sí. Eh, y sí lo que tenemos que dejar remarcado es que hemos logrado, más allá de lo que resuelvan las asambleas de base, derrotar el intento del gobierno de ponernos un techo paritario del 20%. Sí. Eso sí ya es un triunfo nuestro y eso eh, nos da un enorme orgullo porque se logró con Miles de personas en Plaza de Mayo, en las plazas, en los cortes de calle, con una huelga de 22 días. Bueno, muchísimas gracias, Cristian. Saludos a todos.